Vamos a recibir al profesor Alción Cheroni, decíamos hoy temprano nos vamos a dar el gusto de eh, conversar con el epistemólogo, con nuestro amigo que además viene de eh, cumpleaños hace pocos días, como les hemos contado. Es la primera entrevista en la mañana de la 36 con ya los 90 años, los jóvenes 90 años del profesor Cheroni. ¿Qué tal Alción? Bien, bien, qué tal? Buen recuerdo. Ese, ¿no? no, bien, bien, bien, gracias. Bueno, sabemos que que estuvo estuvo bien ese cumpleaños, ¿no? Con los sí, afectos sí. necesarios. Exacto, sí, sí, sí. Muy eso, bien. eso fue fundamental a esta altura de la vida, ¿no? Exacto. Y sí. además el recuerdo permanente de, de los compañeros, etcétera. Entonces, este, y en ese etcétera incluyo a, muchas, a muchos compañeros, ¿no? Sí. Este y compañeras. Este, pasamos bien, pasamos bien verdaderamente sí y bueno y acá estamos de nuevo haciendo lo que podamos luchando bien. contra los próximos 90 <risa> si me sienten acá en casa ya la cosa es peligrosa ya implica otros gastos y eso ya calcular no, no, el no, implica muchas otras cosas <risa> bueno acá estamos con Emiliano no sé si Emiliano has conversado ya sí, con sí, Cheroni ya hubo alguna te tocó sí. ya participar así que estamos de las distintas generaciones Para conversar, Alción, eh, bueno, ángeles de, de viaje, ¿no? El repaso se lo recordamos a la audiencia, estamos en contacto permanente con ella eh, y, y bueno, y ella también enviándonos información. Y el pretexto un poco para conversar hoy, Alción, tiene que ver con este aniversario que se ha cumplido de la visita... De eh, Albert Einstein, nada más y nada menos, a nuestro país se cumplieron 100 años. Estuvo para acá en estos. Eh, por acá en estos días. de 1925. 25. Y bueno, más allá de las curiosidades que genera, qué hizo acá, en fin, cómo fue recibido. Eh, también eh, aprovechar para reflexionar eh, sobre el pensamiento de Einstein como científico y como hombre comprometido en su tiempo, ¿no? Exacto. Este como siempre yo me permito algo previo. Sí. A los 90 años me puedo permitir algo previo. Por supuesto, también. por supuesto. Este primero quiero saludo a todas las compañeras y compañeros de la radio, de la audiencia, pero especialmente a Miliano. Muy bien. Especialmente a Miliano, porque yo. Eh, es decir, el día de que ustedes conversaron sobre mi aniversario de 90 años, Emiliano puso un tango que yo no lo agarré porque estaba fuera del de, de, de lugar. Y, y, pero le agradezco muchísimo es, ese gesto. Se, eh, en segundo lugar, en el día de allá se conmemoró, además del aniversario del primero de mayo, la triple infamia contra Paraguay, ¿no? Así es. La alianza de la triple infamia contra Paraguay. Sí. El, el imperio de Brasil, la Argentina y Uruguay contra el pueblo paraguayo, que fue un genocidio similar al que actualmente el Estado sionista está cometiendo contra los palestinos. Ese me parecía importante por vo volver a recordar esto. ¿no? Y bueno, <coughs> sí, eh, nuestra incursión, conversación de hoy va a ser sobre Albert Einstein, uh -huh. que por supuesto hace 100 años estuvo en el Uruguay, Estuvo en Uruguay, Argentina y Brasil. Hizo un recorrido por Sudamérica. Y acá acá fue una expectativa muy grande, ¿no? Se movió mucho, se, es decir, hizo digamos una vida de conocimiento de la ciudad. Fue a la Facultad de Ingeniería, conversó con los ingenieros y matemáticos que de alguna manera tuvieron una oportunidad de hablar con él, de hablar de, con, con Einstein sobre sus teorías su famosa teoría de la relatividad estuvo en la plaza de los bomberos donde estuvo conversando en un banco que ahora se hizo una pequeña estatua... Sí, sí. eh, con Baferreira personalmente no sé de qué hablaron porque no hay registro pero mm. este se comenta un poco de esas de esas actividades sí. lo interesante es saber el impacto que tuvo sobre el propio Einstein venir a, a venir al río la Plata y a Sudamérica no mm, claro. y, y posteriormente vuelto han vuelto a Europa él tenía, digamos, correspondencia con varios amigos físicos y con uno de ellos, Miguel Beso, le comentó en una carta del 5 de junio de 1925 y yo lo leo para que se, se tenga en cuenta cuál fue el impacto que tuvo Einstein sobre nosotros, no nosotros sobre la presencia de Einstein, sí. que al final de cuentas había sido hacía cuatro años este, conmemorado este, el el premio Nobel. Premio Nobel ¿no? sí, sí. Y dice así, querido Miguel, el primero de junio volví de América del Sur fue una gran agitación <risa> sin verdadero interés pero también con algunas semanas de descanso durante esa travesía <risa> para encontrar entonces agregas sobre el final de la carta así la inicia y la termina así para encontrar la Europa jubilosa es preciso visitar América en realidad la gente de allá están desprovistas de prejuicios, pero por otra parte son en su mayoría vacíos y poco interesantes todavía más que entre nosotros, es sí. decir su impresión de, de su situación no es muy halagüeña para sí, nosotros, ¿no? sí. como, como se puede leer por estos párrafos pero para nosotros, es decir para la, la comunidad y la sociedad uruguaya y la sociedad argentina brasileña fue un impacto verdaderamente grande, es decir, yo pensaba un poco de cómo podíamos encarar una personalidad de la de la estirpe de Einstein. Mm. Verdaderamente Einstein fue un científico muy peculiar, es decir, no tiene las características de esa adustez que les que la tradición o la, mm. o la información o lo, o los comentarios se les pueden dar a los científicos uh -huh. hombres encerrados en su, su laboratorio o dando clases fuera de del ámbito social einstein es todo lo contrario uh -huh. Einstein nació en 1879 y murió en 1955 murió un 18 de abril de 55 y decir uh -huh. que tiene 70 años más o menos su, de su fallecimiento no sí. así que por lo tanto también se puede, sí, se puede sí. digamos recordar esa fecha pero lo importante en este sentido creo que es ubicarlo, esa personalidad que cubre esas decenas de años donde eh, pasa muchas cosas, entre otras dos guerras mundiales que las vive, las padece y, y sobre las cuales interviene, sí. el, el ascenso del fascismo la revolución este, so, eh, soviética, la revolución proletaria en la, Unión, en, la, en, Rusia, en la Rusia zarista. A su vez las revoluciones y, y con actos revolucionarios, la rebelión de los espartarquistas, la revolución en, el, en, el, en, el, en, en, en, en Alemania, la, la, la, la, la subsiguiente revolución en Alemania, en, en Austria, etc. Es decir, vive una conmoción general y el ascenso del fascismo y el ascenso del fascismo que repercute fundamentalmente sobre aquellos este, sectores y sectores sociales a los cuales el fascismo ataca decididamente al proletariado y el fascismo alemán, el racismo fascista alemán a los judíos siendo Einstein también un judío que parece ese, el carácter de esa persecución por lo tanto una personalidad forjada y formada en ese, en ese convulso mundo de ese periodo que no culmina, por supuesto, con el final de la, de la de la guerra de la segunda guerra mundial, sino que a su vez continúa con la guerra fría que sí. Einstein vive y padece por la persecución macartista en, en Estados Unidos, donde residió desde el año 33 y donde, digamos, se hizo ciudadano. Este, él padece esto y combate, además. Es, es, eh, esencialmente. Además de su genio científico, de haber introducido una concepción, desde punto de vista teórico y revolucionaria en el campo de las ciencias físicas, en la interpretación del mundo, que afectó todas, digamos, todas las nociones de que venían de la época de Newton, cambia, un, digamos, esa visión del cosmos y de las realidades, este, eh, digamos, para, que padecen. De, de, La, la, los objetos, etcétera en el movimiento de los mismos en, en los cambios físicos esa revolución además está, debe ser examinada y, y digamos, digamos de alguna manera observada, analizada y evaluada desde la, desde la participación social y política del propio, del propio Einstein uh -huh. a mí me parece interesante que si podemos apuntar alguna de esas facetas, lo hagamos en función de la actualidad ...no sé qué les parece... ...sí, claro... Ese, ...porque, digamos... ...hay dos o tres cositas que, que, que... ...dos o tres cosas, perdón... ...que emergen inmediatamente... ...a, a quien más o menos conoce un poco la vida... De, ...de este hombre... ...es decir, él tuvo... ...digamos, una militancia... Hmm. ...política desde una perspectiva muy peculiar... ...lo bueno, no digo peculiar porque... ...fue pacifista adoptó una actitud pacifista a lo largo de toda su vida Es decir, solamente dijo que él dejaba de ser pacifista frente a, al nazismo sí. y, y por tanto acometió una empresa Es decir, eh, facilitó, abrió las perspectivas de la empresa de, de, de, de la investigación atómica Y de fabricar la bomba atómica sí. luego, luego renegará de esa, de esa acción Porque en el año 1939 envía la famosa carta ...a presidente Roosevelt diciendo que hay que empezar a investigar el problema atómico... ...para, para poder fabricar un artefacto que elimine al nazismo de Alemania, mm. ¿no? Claro. Este, pero hay cosas imp importantes e interesantes. Yo no sé si... Yo diría, en primer, en primer lugar hacer una observación general, ¿no? En esta conversación yo no voy a entrar de ninguna manera, no soy especialista, conozco muy por arriba esas cosas que tienen que ver con, con las cosas específicas de la teoría de la rel relatividad desde el punto de vista científico, físico, matemático, etcétera. ¿Sí? Tampoco, tampoco podemos apuntar algunas cosas de su propia historia personal o de, de la propia historia de la formación de las teorías científicas. Pero, y, y de alguna, y de alguna forma. Hay un impacto muy grande de la teoría de la relatividad en el campo filosófico y epistemológico, es decir, en los fundamentos de los, del conocimiento científico, esa discusión entre el idealismo y el materialismo, y a su vez la concepción sobre la metodología que, que, se, que emplean los científicos para, este, para, en, el proceso, en su propio proceso de investigación, que de alguna manera Einstein interviene de una forma muy fuerte en este sentido, ¿no? Quizá podamos apuntar a algo de eso, pero a mí me interesa apuntar a otras cosas. Y me voy a permitir tomar algo que, que, es, eh, que está en la actualidad de nuestra, de nuestra vida social y política, uh -huh. que es la instalación que el gobierno aprobó de, una, de un instituto de carácter científico en Jerusalén. Uh -huh. Es decir... Eh, es decir Es interesante saber lo que opinaba Einstein sobre este tipo de cuestión. Es decir, Einstein no tenía una concepción neutral sobre la política y no la tenía ni siquiera como científico. Él consideraba que un científico es un hombre que vive la vida social y que al vivir la vida social, al vivir integrado en las contradicciones y antagonismo de esta sociedad capitalista, y él la analizó desde este punto de vista, ¿no?, Eh, el científico está sometido a esas fuerzas. El científico no, es, no está ajeno a las influencias de las políticas y de las concepciones políticas e ideológicas. El científico es un hombre, en ese sentido, no es un hombre ajeno a ello. Y Einstein insistió mucho sobre esto. Pero además insistió, la, las circunstancias que los científicos viven en instituciones creadas por el sistema... Eh, en determinado momento y me voy a permitir leer una frase de, de Einstein sobre la situación que tienen los científicos en el mundo capitalista no creo que las grandes compañías privadas de los Estados Unidos puedan satisfacer las necesidades de los científicos en nuestro tiempo, es decir ¿qué es la financiación para el científico? ¿de qué manera influye esto? este era consciente de esto ¿Eh? Por eso se distinguió mucho de otros científicos en cuanto no le dio importancia a <coughs> esto. Fue capaz de saltar por encima de esto, en las condiciones que pudo, por supuesto. ¿no? Sí. Entonces dice, la compañía, la grande, si las grandes compañías privadas dispusieron de tanto poder que nadie les, eh, le, les exija una responsabilidad correspondiente, ¿cómo se puede aceptar esto? ¿Cómo se puede aceptar que la ciencia la conduzcan también las grandes compañías privadas? ¿Cómo se puede aceptar para nuestra época, para nuestra época, la intervención de las grandes compañías y empresas multinacionales sobre la enseñanza y la investigación científica como pasa en este país con UPM? Sí. ¿Cómo se puede aceptar, y yo estoy simplemente transmitiendo lo que dice Einstein, cómo se puede aceptar pacíficamente que el FMI y el Banco Mundial intervengan en los procesos y programas de educación? Es decir, para Einstein esto era una realidad, él había vivido esa realidad, de, se desempeñó fren, siempre frente a ella, la enfrentó, la, con, la confrontó, fue perseguido por ella, se tuvo que ir de Alemania, no solo por su condición de judío, sino por su condición de social y políticamente rebelde, se hizo ciudadano suizo. Es decir, todo, todas estas actitudes personales que a veces se toman como, como, como, como la fama de un genio medio enloquecido, etc., porque así también se le ha visto y se le ha presentado, ¿no? Un hombre que, que se dedicaba a tocar el violín, que por ahí decía este, frases eh, curiosas, que, que sus respuestas eran a veces extravagantes, sí. sin embargo, toda esa actitud, toda esa actitud, está conformada dentro de esta concepción del mundo que tenía, de esta forma de vivir como científico, ¿no? Es decir, eh, hay, hay que entenderlo conociendo lo que él mismo dijo sobre él y sobre la sociedad en que vivió, y cómo él enfrentó. En cierto sentido, eh, adoptó y participó, digamos, en defensa de una concepción socialista, bastante, era reformista, sin embargo se atrevió, sí. se atrevió, frente a la persecución y en Estados Unidos se atrevió a defender a la Unión Soviética y se, se atendió a, a defender a la Unión Soviética cuando digo esto lo hizo con una forma crítica es decir sí. no no no fue pasivo desde su punto de vista no fue pasivo a lo que pasaba en la Unión Soviética incluso condenó cosas absurdas y, y digamos reprobables del, del, del sistema ¿No? Uno puede estar de acuerdo o no, puede analizarlo o no, pero digamos, lo hizo con gran independencia en ese sentido. Es decir, él defendió la planificación económica, sostuvo que la planificación económica daba un grado superior de, de producción en el sentido de producción económica, etc., etcétera, industrial, etcétera que eso era lo que permitía desarrollar, y, así, y a su vez permitía además una... Una elevación, desde el punto de fundamento material, económico, una elevación de la cultura. Esto también lo destacó. Él escribió un pequeño, un, pequeño, un pequeño folletito, ¿no? Que se llama ¿Por qué el socialismo? En el año 1949, en plena Guerra Fría, donde sostiene y defiende el socialismo. Dentro, vuelvo a repetir, yo creo que no, se le puede per no, no nos podemos permitir hacer una crítica ajena a la personalidad y las circunstancias en las que estamos viviendo. Porque uno puede decir, bueno, pero fíjate que allí en el, en el, hace un, una visión muy reformista, etc. Sí, sí, la hace, sí. Pero la hace en momentos que hasta las visiones reformistas eran revolucionarias. Claro, ¿no? claro, claro. Frente al marxismo no había otra manera también, ¿no? Claro. Un, eh, un eh, premio Nobel haciendo esas reflexiones, además. Exacto. ¿no? Un premio Nobel haciendo los reflexiones. Hubo otros premios Nobel también que le hicieron. Uh -huh. Sartre las hizo. Cierto, cierto. Sartre las hizo que no fue no fue a buscar el premio no en el no, caso no de... lo rechazó lo, sí. lo, también lo rechazó no pero sí. digamos pero pero verdaderamente hay que tener en cuenta sí ¿no? sí claro, claro es decir yo creo que uno puede ir observando y de repente analizando todas las circunstancias que, que hemos vivido en el siglo XX no sí. este de, en cuanto a la actitud de los de los intelectuales el el propio en este caso el propio Einstein tenía una una, una Me, me rebota un poco mi voz. ¿eh? Ah, sí. Vamos a ver si podemos eh, mejorar acá. Eh, sí, sí, sí. Ustedes me aguanta la voz, yo no me la aguanto <risa> Vamos a ver acá, Blanca está moviendo bueno, las perillas para ajustar Blanca eso. Blanca es experta en esto. Sí, ¿eh? sí. Genio. Dependemos Genio. de ella. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué decía Alción? De... Digo que, que, que hay que entender esto en, en las situaciones vividas, ¿no? Claro. Hay que vivir periodo de reflexión. El, es decir, en el periodo del macartismo fue una de las voces, hubo otras por supuesto, mm. pero él fue una de las voces y una voz importante que, que, que si se tocaba podría producir este, efectos eh, mucho más graves que, que, que, que, que condenar a otros, eh, no mm. sé si se me entiende, sí, pero sí. sin embargo el fascismo llegó a condenar a todo el mundo. Y en, y en la época del fascismo es el fascismo latente en los Estados Unidos. Sí. Él defendió con mucha, con, públicamente, de que cuando se le llamaba la Comisión de Actividades Antinacionales mm. no se debía ir. ¿no? Se ve, y, y decía, y los intelectuales que somos privilegiados en esta sociedad, debemos atenernos a nuestra consecuencia. Y si tenemos que pagar lo que tenemos que pagar, paguémoslo. Y, y verdaderamente no lo decía por decir no lo decía porque él porque él estuviera eh, digamos fuera de de, de, de, de de poder hacer estas cosas sin consecuencias uh -huh. había padecido las consecuencias cuando lo, eh, cuando Hitler asumió el poder lo persiguieron persiguieron a su familia, mataron gente de su familia y a su vez él confiscaron todo lo que tenía claro. se, se tuvo que ir a Holanda y después a Inglaterra y después a Estados Unidos quiere decir que Sabía bien lo que podía suceder. Claro, tenía un, una fortaleza espiritual muy fuerte y a su vez la garantía, las garantías propias que él, había, que él se había dado para resistir cualquier tipo o, o muchos de, de estas tipologías persecutorias. ¿no? Ahora, yo decía, eso por un lado las empresas, la actividad del científico la actividad política del científico que el científico no puede estar hubo un momento que se le invitó a ir y participar digamos, y para prestigiar una universidad en Alemania sí. él vivía en Suiza se había retirado, se había hecho ciudadano suizo y entonces le mandan una carta, lo invitan y la respuesta yo, Hernán Emilio, me voy a, me voy a permitir leer sí, claro. textualmente lo que dice esta carta sí. porque creo que nos permite reflexionar sobre la situación de haber participado en la instalación de un instituto científico en un lugar donde la academia no ha reaccionado contra el genocidio entonces le dice a su interlocutor al que limitó No comparto, no comparto sus puntos de vista de que el científico debe guardar silencio en las cuestiones políticas. Y pregunta, ¿no significa esta abstención una falta de responsabilidad? Sí. ¿Cree usted que lamento no poder permanecer en su país las en las circunstancias actuales? La verdad es que no me sería imposible vivir en él, aunque fuese envuelto en algodón. Sí. Y, con, y continúa su pregunta. ¿Le parece a usted decente en este caso asistir en, en silencio a estos hechos sin elevar su voz en apoyo a los perseguidos? ¿Sin elevar su voz a ese desencadenamiento de, un verdadero, de una verdadera guerra de aniquilación? yo volví a leer esto y dije pero estamos en las mismas circunstancias sí. no sé qué les parece a ustedes sí, claro, exacto es decir, esto da para reflexionar y da para discutir el otro día tuve oportunidad yo este, no veo mucha televisión, pero tuve oportunidad de, ver, de escuchar al ministro de educación y cultura que le hicieron esa pregunta en un programa y él contestó con evasivas sí. es decir Eh, dijo, sí, si bien eh, estas son circunstancias y opciones que se toman. No, no, esta no es una esto, Esta es la opción. Claro que sí, que son opciones que se toman. Pero acá tenemos a un premio Nobel, que, que podía decir a mí que me importa lo que pasa. Mm, claro. a un premio Nobel, Otando, no voy a su país. No intervengo en esa academia porque la veo cómplice de, de, de una guerra de aniquilación. Y estamos en la misma, ¿no? Estamos en la misma, yo creo. Esto para reflexionar. Por eso en algún momento, en el, les decía anteriormente, esta es una cuestión epistemológica. Para, para los que no entienden mucho esa palabra sí, que siempre es bueno refrescar que, cuál es su significado, ¿no? Exacto, sí. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí, sí. Y este es el significado. En, en, este, en esta en, es, en esta lectura está contenido toda la discusión epistemológica, porque está se está discutiendo ¿Cómo actuamos frente a la producción de conocimiento? No. ¿Y qué implica producir conocimiento en un sistema como el actual, como un sistema capitalista? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las condiciones y cuál es la relación del científico con, este, con las instituciones a las cuales depende cómo y cómo, digamos, cuáles son eh, las, las formas de financiación y de dónde provienen? Porque sí. esto también tiene que ver con, con estas circunstancias. Yo siempre aburro mucho y Disculpo por aburrir esto Busco, eh, recurro a Kant Ajá, en, su famoso, en su famosa eh, análisis de esta relación ¿no? sí. en, en, que, en su texto que es la ilustración El que paga conoce sí. El que paga conoce ¿Por qué? Porque acá lo que se lucha Por la apropiación del conocimiento Lo que hizo, lo que hace la burguesía aprovecharse del proceso de trabajo y de los y digamos y de los productos, materiales e intelectuales que produce el trabajador en su proceso de trabajo, tomarlo gratuitamente, se lo apropia. Mm. O sea, no solo se apropia de la fuerza de trabajo como tal, sino que se apropia del objeto que produce la fuerza de trabajo, sea él, sea el material o espiritual o intelectual. Y esto y esto es lo que lo que nos está diciendo antes, Miren mm. que es que no es no es broma este, lo que en donde estamos metidos claro. por eso él llamaba mucho la atención de los intelectuales decir que los intelectuales en el capitalismo caen en trampas sí. y verdaderamente es cierto no uno eh, lo, lo alaban eh, lo, claro. lo elevan le dan un, le dan premios eh, digamos financieros altísimos son reconocidos por las comunidades científicas y sociales Einstein vino acá y todo el mundo salió a verlo ¿no? Sí. es decir en la misma carta dice me asombró la recesión que tuve todo el mundo quería tocarme una cosa sí, de ese sí, tipo no todo el mundo quería hablar conmigo es decir estaba un poco estaba verdaderamente asombrado porque él vivía en un mundo que no era así porque él vivió en un mundo como de, de contradicciones el mundo académico no es un mundo pacífico claro. yo vuelvo a Camp si me perdonan mm. lo que quiere decir que invito a que se lo lea claro. vuelvo a Camp Kant, en la, Kant dice una cosa imp importante en la metafísica, dice la filosofía es un campo de batalla sí. pero esas son las, las letras que plea, y el que entra en ella entra como militante en esa batalla y para nosotros se entra en, como militante en la batalla por el materialismo, ¿no? por, por la visión materialista del mundo sí. pero dejemos esto, pa, dejemos no digamos, tomemos esto como simplemente como un pequeño fundamento de estas cosas este, el, Y en esa, y en esa participación, en esa, en ese, en ese mundo político de contradicciones, de luchas, siempre siempre, eh, en general, en su vida, Einstein se colocó del lado del oprimido. Él se sentía oprimido como un judío, por supuesto, sí. Y verdaderamente sí, porque en esa época la persecución a los judíos era terrible. Entonces, por lo tanto, ta, lo que y tuvo una actitud muy ambila, ambivalente. ...sobre el sionismo como tal... Uh -huh. ...es decir, este no fue sionista... ...en el sentido de, de compromiso militante... ...como son los sionistas y estamos viendo actuar... ...pero sin embargo en determinado momento actuó... Eh, ...digamos... Eh, ...yo digo... ¿no? ...integrado, ¿no?... De, ...de alguna manera integrado... ...al movimiento sionista por la recuperación de la... De, de, ...de esa patria que buscaban los judíos, ¿no?... ...y en ese sentido dijo... También hay que leerlo. Sí. Si no somos capaces de encontrar, está hablando del periodo del año, en el año 1929 cuando yo se estaba planteando eh, ubicar a los hebreos y a los judíos en la Palestina. Y dice así, si no somos capaces de encontrar una forma de cooperación honesta y unos pactos honestos con los árabes. ...no habremos aprendido absolutamente nada en estos años de sufrimiento. Los dos grandes pueblos semitas tienen un gran futuro común... ...si son capaces de, de, de digamos, de encontrar una solución al mismo. Es decir, es una visión, es una visión que, no es, que no es ni eclética ni es oportunista. Esa es mi, mi postura. Claro. Es una visión de comunidad internacional... Esa, esa era la visión que tenía eh, Einstein, es decir, los pueblos deben unirse en un objetivo común que es la paz mundial, los pueblos deben unirse en un objetivo común que es la coexistencia pacífica entre los mismos, que, que es una... Esa es, es, digamos, yo creo que esta frase que del año 29 encierra algo que tenga que ver con la situación también actual a la cual que estamos viviendo, ¿no? No sé, no sé qué se parece a ustedes, ¿no? Y es difícil no compartir ese ese razonamiento de nuestra parte, Alción. Aprovechamos para también recordarle a la audiencia que pueden escribir sus comentarios al 099 326 381 Seguimos conversando con el profesor Alción Cheroni. Alción, tenemos tengo un par de saludos y Emiliano tiene mensajes también nos dice, eh, Gustavo desde Estados Unidos que está escuchando, dice Gustavo decirle al profesor que hoy en Estados Unidos se está viviendo esa época de Einstein nuevamente, dice en cuanto a las persecuciones, sí, en sí, fin ¿no? Sí. y Aquiles eh, manda un abrazo enorme al maestro Alción Cheroni dice Aquiles eh. gracias Aquiles bueno y Chiflet estaba preguntando eh, más temprano profesor Cheroni antes de que usted luego trajera el tema de colación, eh, ¿cuál había sido la relación de Einstein con la creación del Estado de Israel? Si usted sabía si había apoyado la creación del Estado de Israel y ahora está agradeciendo que, que ya, él siente que ya, que ya respondió su, su duda eh, abordando, digamos, ese aspecto también de, de la relación de Einstein con eh, ese momento histórico. Eh, Martín dice, qué placer escuchar a Cheroni, qué poder desinteres y de síntesis y con qué claridad relata los contextos qué lujo y nos pide por favor que subamos esta clase magistral, así la denomina, eh, a las redes y por supuesto desde luego que va a estar disponible en, en todos lados este el audio de, de este espacio eh, Isabel dice Felices 90 al profe Cheroni, muy agradecida por su actitud de atender siempre las inquietudes de sus estudiantes dice Isabel, eh, un poco esos son los mensajes que han ido llegando. Profesor, eh, usted mencionaba eh, en el bloque anterior este artículo de Albert Einstein, ¿Por qué socialismo?, en el que empieza justamente, no eh, el, digamos de cierto modo, explicando o buscando eh, una una justificación de vida de por qué eh, un experto en cuestiones, digamos, de, de lo que se denominan las ciencias duras y demás, que no es un experto en, en cuestiones económicas y sociales, dice él en, en la primera línea de este artículo, sí, sí. debe opinar sobre, sobre, sobre el socialismo, sobre la sociedad. Y lo que hace un poco Einstein en este texto es, eh, primero, buscar un, un concepto de sociedad ¿no? y, y analizar qué es una sociedad y termina concluyendo eh, esa, esa defensa que hace él de, de un sistema económico y social eh, socialista con las, las puntualizaciones que usted hacía en el bloque anterior pero eh, un artículo muy, muy valioso para la época también no eh, tú lo has sintetizado mucho mejor que yo y además eh, creo que lo lo que dijiste recién es de la clave de este artículo. Es un artículo escrito en 1949, sí. es decir, en plena Guerra Fría, ¿no? Y publicado en Estados Unidos. Y publicado en Estados Unidos, sí. y dirigido a los Estados Unidos, uh -huh. a lo cual los cuales tuvo críticas profundas, ¿no? Muy severas de la sociedad norteamericana. Es decir, participó en todas aquellas manifestaciones e incluso institucionales de defensa de los negros exactamente y, pues, directamente no estaba y, leyendo es, eso sí sin ningún tipo de, de, de, de sin ningún tipo de, de, de, de recaudo directamente salir sí. al frente no sí. y, e, e, incluso de otras minorías también es decir fue defensor de, de, de, de yo uh, simplemente lo traduzco en esto no fue defensor de los oprimidos sí. sector oprimido Einstein estaba, estaba con el sector oprimido, es decir, comprendía es, eso, comprendía que esta es una relación necesaria de combatir y defender, y en los Estados Unidos lo vivió, vivió las circunstancias de, de estar privilegiado en un centro científico donde vivía, como él dice, como él dice en la, en la, en la, en la carta que, les, que, les, que les, hace un ratito leíamos, es decir aunque fuese envuelto en algodones aunque esté envuelto en algodones yo tengo que yo tengo que salir a defender a los oprimidos y, y esta y este texto al cual se refe, te referías recién es eso no es el es decir tiene cosas que personalmente yo no no comparto pero yo no estoy acá para compartir o dejar compartir algo con con Einstein en este sentido. Mm. Es decir, tampoco resalto estas cosas para decir, miren que este dijo esto, no. Para decir la situación de un gran científico, de un genio desde el punto de vista científico, de alguien que revolucionó la ciencia al grado, al grado de dar vuelta a la concesión del mundo y de, la, de las teorías físicas, al, al grado de, de colocar al Newton, al Newton privilegiado a la teoría newtoniana. Es decir, saltar por encima de ella, darle cuenta de esta y colocarse en, en ese frente, en estas cuestiones. Es decir, cosa que por ejemplo otros científicos no, no, no, no lo hacían y no lo han hecho. Hoy hemos visto retroceder, hemos visto las, las instituciones, las, las, los dirigentes de instituciones científicas y educativas ser cautelosos, que cuando los atacan retroceden. Mm. No, se defi no es que no se defiendan no es que vayan un contraataque es decir eh, hemos comentado y hemos escuchado un, una universidad como la nuestra agredida continuamente y, y, y es cautelosa en las respuestas y cuando adopta una actitud positiva como la que adoptó ahora con respecto a la instalación de esta institución científica en, en Jerusalén es una avalancha en contra no y es una justificación incluso por aquellos que no debieron aceptar esto y que no tienen ningún argumento para justificarla si es que se colocan en una postura progres incluso progresista, la más débil de las actitudes progresistas. Porque como dice Einstein, frente a un genocidio, frente a, a una guerra de aniquilación, no hay opciones. Sí. Es decir, me ratifico, hay opciones, pero hay una sola para nosotros. Sí. Sea donde estemos, Ubiquemos donde nos ubiquemos Uno no puede estar eh, Digamos continuamente Hablando del socialismo De la, la sociedad sin clases O del de progresismo O de, de la humanidad Y cuando se produce una agresión Contra todo eso No, no actuar No denunciarlo No ponerse al frente Si uno está en condiciones políticas De ponerse al frente No ponerse al frente de quienes están luchando por sobrevivir. Porque eso es lo que lo, eso es lo que lo, lo que Einstein señala. Esto mm. es un problema de sobrevivencia Acá lo que se quiere hacer es eliminar un pueblo. Bueno, por favor, mm. no hay opciones acá. Hay una sola. Pero dejemos esto. La neutralidad no es una opción, ¿no? No, la neutralidad es un delito. Mm. Es como es, es casi como como como eh, sí, es un delito. Sí. como decía José Pedro Galera, la ignorancia la ignorancia no es un derecho es un delito no sé es decir, en un mundo donde las, las contradicciones se transforman se han transformado en antagónica donde donde ya más que un adversarios hay enemigos que te que te quieren aplastar que te que te están persiguiendo etcétera qué vas a hacer <coughs> este dice lo que hizo no solo lo que hay que hacer sino lo que él hizo sí. lo que lo que desde su postura pudo hacer es importante no porque además el problema fundamental de esa generación de científicos fundamentalmente de los científicos atómicos fue la fabricación de la bomba atómica, sí. ese fue el problema digamos ahí está concentrado toda una problemática digamos, muy fuerte muy dura en cuanto a la situación del científico en el mundo capitalista mm. ¿qué hacemos en un pedido de guerra? ¿qué opciones tomamos? ¿y qué pasa con nuestro de producción de conocimiento es decir hacia dónde va el conocimiento quién es el dueño del conocimiento quién es el que aplica el conocimiento mm. el sistema científico capitalista inventó una cosa insólita interesante y productiva es el laboratorio científico en el laboratorio científico concentró todas las posibilidades de aquellos que se dedican a la ciencia convirtió a, a ese individuo en asalariado es decir lo transformó en un obrero, un trabajador asalariado, en el cual su producto deja de pertenecerlo. Ya los científicos en el mundo actual no son ni Darwin, ni que hacían, que ellos escribían, mandaban, hacían, porque podían vivir ellos, se podían autofinanciar. Claro. Es muy costoso autofinanciarse ahora. Sí. Uno no puede levantar un laboratorio en su casa como hacía pastel que se compró un microscopio y empezó a investigar. Sí. Ahora es otra cosa, ¿no? Cuando empezaron a vivir ese problema, cuando se les empezó a secuestrar, cuando, cuando se les transformó en, en trabajadores asalariados, lo que, les, lo, que hizo, lo que se les hizo, lo que se les hizo el sistema fue hacerlos productores de plusvalía. Quiere decir que esa mercancía, que es el conocimiento... Ese conocimiento se transforma en mercancía, produce algo que para el capitalismo es esencial y es lo que le interesa. El capitalismo en general, en general, como sistema, y los que están en el capital, y la burguesía, no tienen sentimientos humanitarios. Pueden haber personas que tengan sentimientos humanitarios, pero el sistema no. El sistema produce, acumula, acumula, acumula, acumula y se expande y acumula y se expande. Y en su vez, y se expande a través de la explotación y, y eso genera la visión que se tiene de este sistema el individualismo, el egoísmo, etc. está todo concentrado en una obra inmortal ¿no? de Adam Smith que se llama La riqueza de las naciones eso está ahí concentrado eso sigue funcionando el egoísmo produce valores Sí. mata al otro y vas a ver cómo conseguir una satisfacción en el mundo uno los puede matar físicamente los puede matar intelectualmente lo puede matar culturalmente pero ese, ese es el sistema el sistema es un sistema de explotación que hace que genera como decía el señor Haas, el hombre se transforma lobo del hombre entonces ese es el sistema tiene mejores situaciones hay, las mejores situaciones se logran por la lucha de los trabajadores y de los pueblos estas cosas la sabemos o no la sabemos, pero la tenemos presente. Eso es lo que tenía presente Einstein. Sí. Es cuando cuando se lanza la necesidad de, de, de, de enfrentarse al régimen nazi, ¿no? sí. Einstein sintió y vivió esto. Y le pidieron que convenciera a Roosevelt que se podía fabricar un artefacto para destruir al régimen nazi. Para defender... Le, le, le, le comunicaron que los científicos físicos alemanes estaban por producir una bomba atómica, por producir un artefacto que matara más que los CEP conocidos Einstein manda le, le redactan, además, él, él colabora muy poco en la redacción de la carta rusa en el año 39 y logra que se forme lo que se llamó el proyecto Manhattan el proyecto Manhattan concentró en un lugar de los álamos en Estados Unidos a todos los científicos de, de, de Estados Unidos los grandes científicos de, de, del campo físico matemático, biólogos, etc. y bajo el manto de Oppenheimer se acaba de una película de Oppenheimer sí, y, sí. Que, que, que, que relata esta situación este, y terminan fabricando una bomba una bomba que por primera vez los científicos cuando terminan cuando culminan el proceso de producción de ese artefacto, lo ensayan lo ensayan en un desierto y cuando les preguntan cuando les preguntan ¿no? porque esta es la clave de esta situación mm. cuando nos pregunta bueno, ¿esto funciona? bueno, si quieren saber si funciona, hay que tirarlo en un lugar para probar que esto efectivamente funcione ¿qué quiere decir funcionar en una guerra? quiere decir destruir eso es lo que quiere decir mm. de, quiere decir ani, aniquilar al enemigo ¿aniquilar al enemigo qué importa? ¿aniquilar el mundo material? El, el, el, el... sí, también, pero a la gente, y esto es lo que los científicos le insinúan al gobierno de los Estados Unidos esta, esta cosa solo se prueba tirándola arriba de una ciudad y la tiran arriba de dos ciudades sí. esto conmovió al, al, conmovió al mundo científico y a Einstein conmovió hasta el final es, su arrepentimiento fue, ter, fue eh, digamos, no solo espontáneo sino doloroso ¿dónde me metieron? qué claro. hice por qué no me di cuenta por qué una especie de, de ingenuidad no de pensar que sí. tomado el conocimiento de Estados Unidos de esa capacidad de de destrucción de un arma como esa la iba a usar para enfrentar el mal solamente del Exacto, nazismo sí. y no en intereses de ellos como y, imperio es, no sí sí tú lo has dicho con con con la, las palabras no eh, es decir todas todas sus cartas a, a sus amigos científicos que se meten a más bor Eso en eso, leo esta. En las actuales circunstancias yo solo escogería una profesión en que el ganarse el pan no tuviera nada que ver con la búsqueda de conocimiento. Aunque la ganancia del pan se decida de un modo de independiente del afán del conocimiento, hay que resolver y guardar el conocimiento para sí o compartirlo solo en privado con algunos amigos como se acostumbraba en los siglos XVII y XVIII. Porque de otro modo, siempre podrá utilizarse el resultado con mal fin. Y me parece que eso nos de respons no nos exime de responsabilidad. Y terminaba diciendo, mejor ser plomero o vendedor ambulante sí. que físico. Sí, Aunque sí. uno no gane el pan con la ciencia si publica los resultados de sus investigaciones, no queda libre de la responsabilidad por el uso de ellos que se haga. Sí. Nuestra posición contra la utilización de los resultados de la investigación científica para fines bélicos y de aniquilamiento, es un crimen. Es mm. decir, ese fue el final de su vida. Ese fue el final de su vida. Mm. Es el final de esta vida. De esta vida que evocamos, ¿no? Y que la evocamos porque vino un día por acá y pasó por estos lados. Pero a su vez la evocamos porque sabemos lo que contribuyó su teoría de la de sí. la relatividad, sí. la relatividad especial, la relatividad general, etcétera, etcétera, etcétera, desde el punto de vista científico. Sí. No sé y, si. Y la la valoración que le hace, bueno, nosotros invitamos, vamos a colocar el artículo en la en la web y las redes, de la radio, esta que este que mencionaba Emiliano de por qué socialismo, ¿no? Pero él sí. cómo habla de la concentración de la riqueza y de sí, la oligarquía, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh. sí, sí, sí, sí. Tiene, todos los, tiene toda la terminología que, que para nosotros es sí, común, sí, sí. que para nosotros es común, ¿no? Y tiene la terminología de combate mm. contundente contra, contra el macartismo, ¿no? Mm. Es decir, ese es el, digamos, es un objetivo concreto, concreto que además se lo traduce en varias otras notas, ¿no?, sobre las cuales este eh, habló. Sí, y también no hay que eludir el final, que algo mencionaba Salción cuando él habla, dice en el último párrafo, sin embargo es necesario recordar que una economía planificada no es todavía socialismo. Exacto, que sí. puede... creo que es, decir, tú has apuntado a una, a una discusión valiosísima. Sí, sí. Que puede estar acompañada, dice, de la completa esclavitud del individuo y que la concreción del socialismo requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles. ¿Cómo es posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Hasta dónde llegó a ver él, no? Claro, fue muy clarividente sí, en ese sí. sentido muy clarividente sí. pero y digamos y lo que tú has leído del texto es formidable en ese, eh, ahí es uh -huh. formidable Muy bien. Bueno, Alción, la verdad que eh, incluso traer ese Einstein a los debates de hoy y a este debate de nuestro país en torno... Hay que reconocer también, me imagino, la, la alegría que tuviste al, al, la Universidad de la República tomar una decisión como la que adoptó por unanimidad, recogiendo... Wow, sí. ...la tradición, la mejor tradición... ...de la universidad en ese sentido... ...en medio de estos tiempos tan difíciles... ...para ese tipo de definiciones... ...e incluso resolver... ...no participar de ninguna investigación... Eh, ...que esté involucrada... Esa, ...esa oficina, ¿no? Ese es el programa y el mensaje a este... Sí. ...y por supuesto también... ...a veces nos recuerda... ...que uno no debe desesperar... Sí. ...que siempre hay... Eh, ...en el mundo social... En el, en el universo general social y en las instituciones siempre hay gente que, que tiene fortaleza, que se juega, que participa, que lucha y que triunfa. A veces tarda mucho y, y uno, digamos, no ve el resultado, pero en este caso esto es contundente, ¿no? La universidad agotó una actitud que correspondía la que le correspondía como tal no porque sea de izquierda o lo que fuera claro. la que le correspondía como, como una institución en defensa del conocimiento en defensa de la calidad del conocimiento no. y me parece este, este interesante lo que tú has dicho al respecto ¿me, me, ¿me puedo permitir una cosa? sí, por supuesto Decirle a que sí sobre los últimos años de su vida cuando se fue cuando se creó el Estado de Israel Este eh, Einstein defendió la creación del Estado de Israel, incluso se le se le ofreció la presidencia del Estado de Israel que rechazó. Cierto, cierto, sí. Pero simplemente para anotar esto, ¿no? Pero eh, es valioso todo lo demás. Habría tanto para decir, había tanto para, cosas pero creo, es decir, est esto es lo que yo puedo decir. Ahora. y lo seguiremos en, en una próxima además, eso de Einstein eh, que estamos redondeando ¿no? pero que llegó a refugiar en su casa, lo que vos mencionabas su papel solidario ...con los militantes afroamericanos... Sí, ...los sí, negros sí, estadounidenses... Sí, no? ...que eran muchas veces perseguidos por la justicia... Eh, ...él podría mostrarse... ...dice, bueno, lo mío es, es la investigación científica... ...a mí me dieron la ciudadanía... ...acá no me voy a meter en esos líos... ...si no capaz que me sacan... ...o no me dan fondos para las investigaciones... ...y él llegó a albergar en su casa... A, a negros a estadounidenses perseguidos por la justicia, ¿no? Sí. Y, y, y, te tomo un minuto sí, más. Sí, sí. Con respecto a lo último que dijiste, no, no tener fondos para las investigaciones. Sí. Es que no, eh, eh, cuando él produjo los dos grandes los artículos iniciales del, de la teoría de la relatividad no tenía fondos para las investigaciones. Era un sí. empleado de una empresa de control de patentes en Suiza sí. y ahí la produjo es decir también se puede hacer ciencia sin esos fondos lo que pasa que hay que buscar los objetivos de la ciencia mm. es decir lo que lo que sucede ahora eh, Einstein lo sabía bien porque lo explicó en algún en algún momento lo que sabía es que a veces no se imponen los objetivos mm. a veces no se imponen los programas a veces no se imponen la metodología a veces no, y nos imponen a través de los instrumentos etcétera pero eso ya es otra cosa que en este caso digamos, terminemos acá <risa> eh, tenemos algún mensaje más para redondear en, en, en un minuto, Alción, pero te digo además que nos vuelve a escribir eh, Gustavo, nuestro compañero desde Estados Unidos sí, sí, sí. que dice, impresionante este hombre le voy a mandar este audio a la Universidad Albert Einstein del ah, Bronx sí, fíjate sí. vos, que, que sí, por lo sí, que sí. veo hacen carreras de medicina, por ejemplo sí, y la verdad que muy Muy lindo que, que reflexiones como la tuya lleguen a, a esos lugares y vamos a ver qué retorno tenemos de eso. No, porque además es todos estos compañeros que nos hablan, que nos transmiten, nos ayudan a pensar mejor, a conocer mejor, uh -huh. a, a no cometer tantos errores, a saber distinguir lo, lo que lo que hay que distinguir, etcétera. No, uno recibe, no, no solo recibe con cierto beneplácito, por supuesto, y bueno. Sí. no se reciben los elogios sino que sabemos que esos elogios son algo más que elogios claro. son la contribución que todos que todos hacemos a una causa común que es ver la necesidad de transformar este mundo sí. no de transformarlo buscando una sociedad que no haya ni explotado ni explotadores sí. y eso es el, y eso en Einstein participó exacto bien Cheroni tenemos algunos mensajes más como te decíamos Edinson de Artigas dice, hola compas, sobre lo dicho por Cheroni respecto a Einstein y el Estado judío, creo que la gran falla fue elegir el camino de la invasión y usurpación de territorio palestino impulsado por el fundamentalismo sionista. Esa decisión en sí marcó un camino sin retorno en cuanto a la posibilidad de la existencia de dos Estados semitas en Palestina, uno judío y otro árabe, eso lo entendió Rabin siendo primer ministro e intentó rectificar el error y como era de esperarse el sionismo no lo perdonó dice Einstein, dice Edison sobre esto de Einstein y deja saludos Alejandro de Atlántida manda este audio totalmente no creo que Einstein eh, fuera sionista ¿no? o sea todo lo grande que fue Einstein lo fue lo fue lo contrario Teodoro Hershey, que fue creador del sionismo Eh, sí, este, tengo entendido que la señora de, de Einstein era sefaradí Yo soy sefaradí y lo estudié Y tengo entendido que la esposa de Einstein era sefaradí Un abrazo del profesor Bueno, parte del audio que mandaba Alejandro, Gerardo y Alicia Un agradecido y fraternal saludo al profesor Cheroni Einstein lo advirtió ya antes Los árabes también son semitas Dice, haciendo caer el falso relato sionista, y Chiflet, por último, agregaba también que cuando ingresó a Estados Unidos, Einstein, en el renglón donde debía poner raza, y las opciones eran blanca o negro, puso raza humana, sí, sí. como como una... Como una identificación. Uh -huh. sí. Sí. muy bien. Alción, bueno, como siempre, muy agradecidos que nos hayas dado este tiempo en esta mañana, eh, con alegría así arrancar los, la década de los 90. Y, y la seguimos en una próxima, ¿eh? Eh, Te digo que la década de los 90 viene bastante, bastante pesada. Y sí, sí, así tiene que ser. Bueno. Pero la seguimos en la próxima. Un sí. abrazo grande. Decirle a Rubio que lo vi hoy por la por la televisión. Ajá, bueno. Te habían avisado y, lo, y lo, lo escuchamos. Ah, bien, bien. Y vamos a ver esta tarde cómo le van buscadores ahí con. Ah, bueno, ahí, imagina, ahí la cosa ya. Se puede picar ahí, eh. Sí, se puede picar. Sí. Bueno, un abrazo, abrazo a todos. grande, muchas gracias. A ti, a ustedes. Hasta la próxima.